se pueden incorporar tranquilamente la, a su equipo de liga nacional, así que muchísimo muchísimo, muchísimo material, muchas cosas en una semana que va a ser decisiva para muchos equipos ¿no? porque aquí se acaba la historia para para algunos equipos de la liga, ya se acabó para tres que ya se están moviendo, que ya están viendo a ver qué hacen para la temporada viene y quizás se más rezagado de todo eh, de los seis que han quedado afuera es este Peñanol de Mar del Plata que, que mucho no ha hecho hasta ahora y que bueno están esperando esta semana para empezar a, a retomar las funciones pero hay varios equipos ya que se ha empezado a movilizar lo que pasó con la semana pasada con, con el caso de Oscar Sánchez mientras va a pasar una moto por detrás mío este, Oscar Sánchez y su frustrada llegada a Atenas de Córdoba Eh, igual apenas se sigue moviendo, ya hubo alguna negociación para este repetir algún jugador de la temporada pasada, más los pibes, la Unión de Formosa que va a, a, y, y sabe ya que tiene un presupuesto un poquito más elevado para el año que viene, un 30 al 35% más, que tiene con contrato Vale Costa y que está tratando de de, de cumplir ese contrato de que Álex se quiere Formosa, de retener a Torín Francis, esto me contaba Mario Romay en el día de ayer. Eh, también la idea de, de, de la unión es que se queden Alexis Elzener y el Faka Piñero, elegir un entrenador y luego que el entrenador elija al el resto de los jugadores. Eh, eso en cuanto a la conferencia norte, que Néstor García... Tiene un año más de contrato en el equipo de quince que tiene el aval de Gerardo Montenero, como nos contaba hace unos días Gerando, Gerardo para que haga él este, el equipo que él pretenda para que Quinza esté otra vez en los primeros puestos y no se quede fuera de la postorada. obras esperando. ...para reunirse con Nicolás Casalanguila... ...fuerte la declaración de su presidente Fabián Borro... ...en una entrevista que le hicieron para la web oficial de obras... este ...hablando de los objetivos no cumplidos... ...y, y de, de algún tipo de desazón que tenía... ...con respecto al rendimiento del equipo... ...habrá que ver qué pasa con Nicolás Casalanguila... ...que tiene una temporada más de, de contrato ...sabemos que hay algún equipo que lo quiere... ...como Atenas de Córdoba, a Nicolás Casalanguila... ...bueno, Peñalote decía no tiene mucho movimiento hispano... ...que está cerrando los números en esta temporada, esta semana hablamos con Martín López y con Jorge Castro máximo responsables del conjunto de, de Hispano y nos contaba que, eh, bueno, lo primero que hicieron fue decir a Capelli que la intención era continuar con él, esta semana se van a sentar para hablar de números, habrá que ver qué hace Capelli, si acepta o no la oferta que le va a proponer el conjunto de Hispanoamericanos, o sea que los tres equipos que han quedado, en realidad los de los seis equipos que han quedado fuera de la temporada, hay uno solo que todavía no se movió, que es Peñarol de Mar del Plata y que deben estar tratando de ver cómo van a terminar esta temporada a nivel económico para arrancar la 17, 18 que se viene muy pronto, porque en septiembre arranca de vuelta la Liga Nacional y no hay tanto margen para poder este, negociar, y todos saben que hay eh, algunas negociaciones pero muy pocas, eh, realmente muy pocas Este, se están llevando adelante repito, los equipos que se están moviendo son aquellos que no tienen competencia y, y que tenían algún jugador en su plantel, el caso de Roque Johnson de Córdoba este, lo que te decía recién el Torín Francis en la Unión de Formosa, etcétera etcétera, etcétera lo bueno es que los equipos ya empiezan a, a tratar de armarse aquellos que no compiten para la próxima temporada y eso es realmente muy pero muy bueno en tanto y en cuanto la Liga Nacional siga creciendo y desarrollándose de esta manera ¿Cómo le va muchachos? dicen? Buen día Buen día día Fabi, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, con un, con un poquito de frío acá en, en Paraná, pero un día típico, típico de esos de otoño, invierno, viste, grises y, y este, con, con frío, ¿no? no mucho viento, pero muy lindo el lugar donde estamos, muy lindo, la verdad que se ve el río Paraná de frente, está está realmente muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, si te parece, vamos a ver cómo está Sebastián Uranga, que se está preparando para el tercer juego, que puede ser fundamental para las aspiraciones de chau esta noche. Dale, ¿cómo te va, Silvia? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, querido? Bien, bien, todo, dentro de todo tranquilo, por lo, lo que se puede, ¿no? Así que ahí, ahí andamos. ¿Cómo anda rodilla loca? Nada, re bien, la pata, re bien. El tema es que, el tema es que tuve una, tuve un desgarro, un desgarro en, en, en el igio, ¿viste? ¿sí? Entonces estoy con eso dando vuelta, pero nada, la, la pierna de primera, de primera, por suerte... Me acuerdo, me acuerdo cuando lo veíamos ahí en, en Obras, que me operó, me operó el, el gran Mastropierro ahí, así que re, por suerte de primera y nunca tuve ningún problema no, en esa parte. No, Javier, por Javi es un gran, gran cirujano, Javi, un gran cirujano, Javier, gran cirujano. La, verdad, la este, verdad, que... Una, sí, sí, sí, sí, otro, sí. Otro problema he tenido, pero la, la pierna no... La, la pierna antes, no mejoró no sí. más, no mejoró más. Me parece, <risas> me parece bárbaro. Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, eh, todos decimos que eh, los protagonistas, los periodistas... Eh, los, la, la, la gente que está vinculada al, A lo que es el mundo del básquetbol Siempre dice que eh, Los playoffs eh, En el número de 3, en el número de 5 En el número de 7 Son un torneo aparte Y que cada partido no tiene que ver con el anterior eh, ¿Esto es aplicable para esta noche también? Independientemente de la gran diferencia Que mostró Boca sobre Chávez de Paraná Sí, lógicamente Que, que cada Bueno, se ha visto también ahora ¿no? que Un equipo gana por 20, después pierde Eh, pasó y va a pasar, siempre fue así un playoff, ¿no? cada partido es un partido totalmente distinto y lo tiene la verdad que bueno, obviamente es que nos, nos te llena de dudas y a veces decís, bueno a ver qué onda esto, porque nos ganaron los dos partidos muy bien y en ninguno de los dos partidos tuvimos ninguna muestra de nada solamente el primer cuarto del segundo del segundo partido que que fue 15-16 y después eh, hicimos un 30-9 al segundo cuarto, o sea que fue no, no existimos, no, no, no le pusimos ningún tipo de oposición, así que Estoy segura que hoy va a ser distinto y y bueno, lógicamente nosotros de vegetantes no hemos ganado nunca todo el año, o sea que es muy complicado para nosotros jugar afuera y y Boca tiene un equipo con unas individualidades muy grandes, que si vos no los exponés a eso, no los complicás, te matan, jugaron muy cómodos y nos mataron. Yo estoy seguro que hoy nos va a pasar eso, así que este lógicamente que va a ser muy difícil, pero va a ser un partido totalmente distinto, va a ser... ¿En eh, cuánto no está juega bien la bien. cabeza? Digo, Seba, estamos hablando con Sebastián Uranga porque ayer me data que lo hacía a Delfino en todo el radio, ayer a la noche, en Radio El Grano, me decía yo ya le dije a mis compañeros que se nos van a venir ellos en algún momento van a experimentar una reacción, se nos van a venir porque se juega tanto con, con lo psicológico en esta instancia? Es que creo que a ver, eso lo es que, lo que hablo con, con mi compañero y, y creo que algo que que fue con lo que luchamos todo el año. Nosotros somos totalmente... O sea, nosotros este no, no, Por lo menos en nuestro caso y lo que he visto, creo Boca los dos muy jugaron bien los chicos, pero es muy difícil pensar en que las cosas vayan a salir bien y que vayamos a jugar bien y que, y que, no, y que, y que todo funcione, porque no funciona en 58 partidos. Entonces creo que lo que es el ánimo, la, las ganas, las ganas de ganar, eh, eh, la gana de estar, de mantener la categoría, de estar bien como grupo, tratar de estar lo más fuerte posible es lo que va a sacar la diferencia yo sí si yo espero que hoy eh, el que el que no defendía defienda, el que no la pasaba la paz o, o situaciones así que no pasaron en si el otro partido no van a pasar, entonces yo creo que lo importante y lo más lo más lo, lo clave es que, que estemos bien fuertes de la cabeza y decir, bueno, a ver, los dos primeros partidos fueron un desastre, eh ¿por qué? Y porque jugamos mal. Bueno, vamos a volver a jugar mal. O sea, no van a hacer las cosas perfectas. Entonces, ¿qué más pasó? Bueno, a ver, eh, Eh, la cabeza, estuvimos débiles, estuvimos flojos, nos frustramos, nos fastidiamos. Bueno, no nos fastidiamos, no tenemos flojos, aguantemos la la frustración y vayamos para adelante, o sea, eh, creo que eso es lo más eh lo más lo que más se puede solucionar rápidamente y tratar de estar fuerte con eso. Después, obviamente, cuando vos estás fuerte, cuando estás metido, cuando estás con ganas, las cosas te salen un poquito más o si no te salen puedes estar lo suficientemente fuerte para para poder eh, pasar ese mal momento, ¿no? Santi lo que más me llamó la atención fue la resignación con la que jugaron los dos partidos, teniendo en cuenta que ustedes, y según lo que había nos había contado Barsanti, habían hecho como una especie de pretemporada en los últimos partidos de liga, pensando obviamente en el playado, que era el gran objetivo. Sí, fue, la verdad que fue, creo que nosotros esto, estos partidos lo estábamos jugando hace 3 meses, 4 meses, porque ya sabíamos, estábamos prácticamente condenados a jugarlo este yo también pienso que podría que, que fue muy una yo creo que fue la, la impotencia de, de que las cosas no salieron y, y creo que nos equivocamos de ahí porque nosotros vinimos entrenando bien veníamos planteando bien las situaciones pensándola, en los entrenamientos jugando mucho mejor de lo que veníamos haciendo nosotros somos un equipo con, con cuatro extranjeros cosa que nos cuesta que nos cuesta o sea, cuatro extranjeros, distinta cultura del básquet digamos, distinta cultura de la vida sea complicado combinarlo, ¿no? Entonces veníamos combinándolo un poquito mejor y creo que la situación desde que en el partido no fue como imaginábamos o como lo veníamos haciendo, creo que generó una frustración y un... Y una, este, haciendo volvimos a lo mismo y, y nada, o sea, tal vez bueno, fueron los dos partidos con los nervios, con toda la situación ¿sabes? fue con la situación esa de los nervios y, y sumado a todo, creo que eso nos generó la, la, la mala onda que, que se vio entonces bueno eh, como eso no va, no va a cambiar yo creo que hay que estar fuerte fuerte y, y el ánimo alto lo que el, que es ánimo es ánimo y darle para adelante y tratar de porque también otra cosa que yo que estoy seguro boca no no salió último porque jugó como jugó los, los partidos están nosotros entonces nosotros tenemos que tratar de, de disponerlos a ellos a que cometan los errores que cometieron tarde todo el año Nico romano fue muy crítico el hecho de que qui haya jugado con tantos extranjeros Eh, ¿Cuál es tu opinión, teniendo en cuenta lo que venís diciendo? Sí, yo, mi, mi, mi opinión es que, la verdad, que, bueno, lo dijo uno de los extranjeros una vez que charlamos y, y, me, y la verdad que tiene razón. Mirá, somos distintos idiomas, distintas culturas, distintas formas de ver el básquet. Y yo creo que si vos tenés uno, lo podés instalar, te podés acostumbrar vos a él o, y él al equipo. Si son dos, puede pasar lo mismo. Si son cuatro, es complicado, porque ya hasta entre ellos le cuesta jugar, ¿viste? O sea, no, no, no es fácil... No es fácil, yo creo que entendí un poco también ahora entendí un poco lo que es cuando pasa mucho no cuando vos a la, la Liga Sudamericana, a la Liga de las Américas vos te encontrás contra el equipo, tal vez, no sé, los brasileros que son equipos que tienen extranjero y tienen nombres que vos decís que te asustan y capaz que va a un equipo argentino que tal vez vos decís, uy, un poco más limitado un poco, y, y el equipo argentino con la con, con el compromiso con, con el juego que, que nos caracteriza a nosotros ¿no? y todo le termina ganando, entonces como que Ahora lo entiendo un poquito más, ¿no?, a lo que es eso. Pero, pero bueno, no sé, la verdad que... No no, Las veces que he tenido un equipo con tres extranjeros ha sido difícil, pero bueno, no, no, no es la primera vez que me toca jugar con cuatro y, y tal vez eh, es culpa... Es, es, o sea, no, no hay que tampoco estar echando culpa ni nada, yo creo que es más complicado. Eh, tal vez se pueda lograr y tal vez el año que viene viene un equipo y pone ocho extranjeros y sale campeón y me va a me tapar la boca. Pero creo que es mucho más complejo, por ya el tema de, y, o sea, nosotros tenemos tres que hablan español, eh, dos que hablan español, eh, tampoco puedo poner la excusa del idioma, pero el tema de la cultura deportiva, y creo que es, es claro, son dos distintas formas de ver el juego, distintas formas de sentirlo, y y se, se, y se complica, es difícil, no es, nada, no, no es fácil poder combinarlo, pero bueno, tampoco eso quiere decir que no se pueda combinar, es, es algo más para analizarlo. A ver, eh, si uno mira la estadística de los dos partidos Sebastián Uranga y ve la cantidad de puntos que recibieron ustedes tanto en el primero como en el segundo, no importa lo que hicieron, sí importa, pero eso lo dejaríamos en segundo plano, a priori dice tiene que mejorar la defensa. ¿Son capaces de poder mejorar esa defensa de locales? Mirá, obviamente que sí la defensa, pero yo creo que la, el primer error nuestro fue los malos tiros de la... Y eso digo que Boca, Boca tiene equipo que tienen, corren muy bien la transición, abierto toma tiro abierto y lo que nos cuesta a nosotros, tienen grandes que corren, y nosotros tenemos grandes medios, o sea, que nos cuesta volver, ¿viste? Entonces yo, nosotros cada vez que, nosotros cuando pudimos atacar tirando buenos tiros, tiros más o menos eh, después de algunos pases, y eso les costó correr, y de atrás nos... Obviamente nos anotaron, porque anotaron mucho, pero no tanto. Yo creo que lo que primero fue que nosotros nos atacamos muy mal y tiramos tiros muy malos y ellos pudieron, pudieron correr eso, nos partió al medio. Y lógicamente es que la defensa tiene mucho que ver con con también lo y, y estuviera. A ver, vos podés plantear la mejor estrategia y la mejor táctica, pero si vos no tenés duelo personal con el que está adelante, decís, loco, bueno, este no me va a anotar, a este lo voy a frenar. Si vos no lo tenés, a esa competencia, la sangre, digamos, más que, más que competencia, sí, sí. es muy difícil, ¿no? Claro. A veces a mí me... me, me o sea, no, no, no sé, en realidad es como que a veces... La, la, a veces no, siempre lo que es la energía y la sangre, va al corazón va por encima de lo que es la táctica. En la defensa, adelante, a mí me puede... Yo puedo tener muchas ganas de meter 30 puntos en otro partido, pero no lo voy a poder meter. Pero sí puedo defender a puedo ofender al que se me ponga adelante puedo hacerlo lo mejor posible este sí, sí. pero creo que eso va a estar, va a estar más porque lógicamente, y, y ha quedado demostrado nosotros en casa jugamos mucho, muchísimo mejor que en, en el tema energía que lo que hacemos afuera y creo yo que lo principal va a ser poder tomar buenos tiros porque eh, al ser supongo yo, al ser un equipo también con cuánto, con cuatro extranjeros eh, al el extranjero por lo general lo que quiere es jugar adelante y si el extranjero está bien adelante va a defender más entonces nosotros creo que nosotros somos un buen equipo que al ser más de la mitad o sea el, el, nuestro nuestro nuestra base es extranje, extranjero yo creo que necesitamos tener un poquitito más de, de, de juego adelante para poder llevar eso que nos ayuda a jugar un poquito más fuerte atrás si adelante no jugamos, no jugamos bien si no notamos, empiezan las frustraciones así que tratar de, de generar sí. mejor estilo y que, es? que la toquen todos, sentirse un poquito más fuerte y que atrás estar un poquito más fuerte Eh, ¿El hecho que no juegue hoy Fotios, el Ambrópolo, a ustedes les, les viene bien o, o, o no no es un detalle de tener en cuenta? Eh, es raro, ¿no? Es, a mí me parece jugadorazo, obviamente, de, pero es, es como que yo siempre veo en esta situación situaciones... Que, lo mismo pasó, ¿no? Por ejemplo, ahora Carlito está un poco mal por el tema que estuvo lesionado y, y uno dice, uy, mira no está de fin... Yo creo que a veces las adversidades potencian mucho, entonces yo lo veo eso como que cuando salió se potenciaron en el sentido de que se pusieron más fuertes y, y y y aparte eso también nos juegan con dos grandes que que corren y caen y que se mueven, o sea, el, lógicamente que es un jugador muy importante y, y, y juega, obviamente, juega bárbaro, juega bárbaro, pero no no no me parece que ellos se hayan limitados tanto sin sin la presencia. Obviamente, yo quiero, me encantaría que estén todos y poder ganarle a todos, pero no Este, los veo a ellos como que subieron subieron supieron suplirlo bien porque entró, bueno, entró Micuchi en eso 17 16 puntos rebote este y haciendo el juego que no sé, nos es complicado porque corren, cada corre, viste, presionan y son jugadores que cuando vos tenés problemas defensivos te, te complican mucho, ¿viste? Cuando juegan sin pelota Seguro, corran. seguro. Este, pero pero nada, creo que hablar de táctica, de técnica, de lo que, de lo que sea en esta situación está totalmente en segundo plano, creo que si podemos activar el tema de, de, de la actitud y la y la energía y poder reciclarnos rápido de cualquier frustración nos va a llevar a Yo confío mucho que se le puede llevar el partido, el, se puede la serie a quinto juego. Así que Bueno, que, eso bueno, es muy bueno, Este Santi, ¿cómo? A ah, pesar, perdón. Bueno, no, si le llega a un quinto bueno. juego después de ganar de visitante, ¿cómo van a hacer para cortar esa racha de 30 derrotas consecutivas? Sí, la verdad que es es Bueno, digo, eh, es complejo ¿no? es, lo, es, es la misma pregunta lo no hacemos nosotros, pero creo que a ver, lo que no, lo que no nos pasó nunca eh, fue ganar dos o sea, sí nos pasó, pero bueno eh, ganar dos partidos seguidos y ir a jugar el tercero juego, con todo lo que puede ser el ánimo para nosotros haber ganado dos, o sea, en una supuesta en un supuesto quinto juego ¿no? ganar dos partidos los, los dos partidos de la serie con todo el ánimo y, y la energía de haber ganado y, y se quiere confianza y eh, que, que se puede, y a ver, y estar con un Boca que tal vez ha perdido los dos partidos, un poco más golpeado, con un poco más de duda de las que tiene ahora, si vamos a ese escenario eh, y podemos meter el primer golpe, bueno, vamos a ver, viste, si, si entramos a la cancha en Boca y le sacamos cinco puntos primer cuarto, decían a ver qué onda, en bueno, segundo cuarto, yo creo que nosotros no... No podríamos llegar a pesar de sí, bueno, a ver, eh, vamos a ver el partido a ganarlo, no, vamos minuto por minuto, bola por bola, primer cuarto, vamos. este Y bueno, ir planteándolo así, este a ver, si vos me va a jugar visitante contra San Lorenzo, y bueno, no, estamos al horno, pero vamos a jugar de instante contra Boca, que tiene jugadores muy buenos, un plantel muy bueno, pero salió el último, o sea, es el último contra el último, nosotros somos el último de los últimos, pero vamos a jugar contra el último de la otra zona, o sea que, poder ganarles se les puede ganar eh, va a ser re difícil, va a haber que jugar un buen partido o no hola Sebastián, ¿nos escuchás? Ningún, no, eh, se... no es un playoff para jugar para arriba, es un playoff para jugar para abajo así que bueno. seguro, seguro Seba, bueno, eh, muchas gracias por el contacto muchas gracias por la nota, nos estamos viendo esta noche en la cancha de Chagüe, 9 de la noche u, eh, tercer partido de la serie eh, 2 a 0 para Boca primer punto aquí en Paraná Eh, bueno, con la misión de ganar para poder alargar la serie y tener vida eh, y después tratar de llevarla a, a, a Capital Federal a través del quinto juego lo mejor para vos, gracias por la nota y nos vemos anoche, dale, dale muchas gracias, un abrazo grande, nos estamos viendo ahí está, Sebastián Uranga ¿eh? este, el hijo de Sebastián, obviamente no de, el ex jugador de Ferro, de la selección argentina, hablando un poquito de, de este presente, no y como